Cuentos de hadas españoles Los tres pelos de oro del diablo Hace muchísimo tiempo, en una pequeña ciudad, la fortuna recayó sobre una pareja de campesinos Tuvieron un hijo con una marca de un cetro detrás de la oreja izquierda Al pequeño le vaticinaban grandeza Traería suerte y fortuna Y no solo a sus padres, sino a toda la ciudad También se creía que, en cuanto llegara a la edad adecuada, se casaría con la hija del rey. Estaban destinados a estar juntos. La pareja estaba llena de dicha. Cuando el rey se enteró de la existencia del pequeño, se enfadó muchísimo. ¿Cómo iba a casarse el hijo de un campesino con su hija, una princesa? Se disfrazó de arrendador y fue a la casa de los campesinos mintiéndoles diciendo que no tenía hijos, les ofreció a los padres dos sacos de oro a cambio de su único hijo. La pareja lo pensó un instante. Rechazaron el oro humildemente, pero aceptaron entregarle al pequeño. Sabían que eran muy pobres para darles a su hijo lo que merecía. El rey cogió el pequeño y lo metió en un carro sin carretero que se iba de la ciudad. Quería mantener al pequeño alejado de su hija. Esa noche tormentosa, el rey pensó que había cambiado el destino. Pero se equivocaba. Poco después de la marcha del rey, el pequeño fue encontrado por un hombre humilde. Él y su esposa no tenían hijos. Llamaron al pequeño Leo. ...y decidieron criarlo como su propio hijo. Pasaron los años y Leo creció hasta convertirse en un joven brillante. Una vez cruzando el bosque... Disculpe, señor. ¿Conoce el camino a la ciudad de Hawks? ¡Ah! Oh, ¡Es muy fácil! Coja a la izquierda de ese árbol de aspecto raro y luego... ¡No! ¿Cómo es posible? Lo envié lejos. En cuanto llegue a la edad adecuada, se casará con la hija del rey. No. Jamás permitiré que se case con mi hija. ¿Y ahora qué hago? Un momento. Tengo una idea. <risa> Escucha, muchacho, tengo que entregarle un mensaje real muy urgente a la reina en palacio. ¿Me ayudarías? Es muy, muy importante. Además, no puedes abrir la carta. ¡Oh! Lo entiendo, Majestad. No abriré el sobre. Partiré inmediatamente. Oh, sí, por favor, cuanto antes llegues, antes encontrarás tu destino. <risa> Leo inició su viaje, totalmente inconsciente de que había empezado su misión. Cabalgó durante horas. El palacio estaba ahora a unos minutos de distancia. Pero de repente apareció una serpiente delante del caballo. ¡Billy! ¡Tranquilo! ¿A dónde me llevas? ¡Billy, para! Cuando se detuvo el caballo, Leo estaba en las profundidades del bosque, muy lejos del castillo. Afortunadamente encontró una pequeña casa. Bajó del caballo y llamó a la puerta de madera. Hola, me llamo Leo... Iba a Palacio a entregar un mensaje importante, pero me perdí por el camino. ¿Podría quedarme a pasar la noche, por favor? Nah. Es una casa muy acogedora. Gracias por permitir que me quede. Parece que no sabes quién soy. ¡Oh, sí, claro! ¡Eres Ginger! La gente de la ciudad te tiene mucho miedo. Dicen que robas casas. Es gracioso porque no saben qué casa has robado exactamente. ¡Porque no he robado ninguna! Ay. Bueno, da igual lo que diga. La gente nunca me creerá. Quizá mi aspecto exterior es el que los ahuyenta. Pero, ¿por qué a ti no te doy miedo? Bueno, me gusta la gente, pero no hago caso a todo lo que dicen. Dicen cosas sobre gente que ni conocen. Bueno, tú has permitido a un extraño pasar una noche en tu casa, ¿verdad? Eso parece muy generoso. Ginger estaba sorprendido. En todos esos años nadie había sido nunca amable con él. Leo comió algo y se fue a la cama. A Ginger le extrañó que le pidieran a un civil entregar un mensaje real Se fijó en el sobre de la chaqueta de Leo Curioso, decidió abrirlo El portador de esta carta debe ser inmediatamente encerrado en la mazmorra de por vida ¿Por qué el rey pediría algo así? El rey tiene un corazón malvado Leo no merece esto. Ginger rompió la carta, escribió un nuevo mensaje en una nueva carta, la puso en el sobre real y la devolvió a su sitio. Al día siguiente, cuando Leo llegó a palacio con la carta, el portador de esta carta debería casarse con la princesa inmediatamente. Llamad a la princesa Bella, por favor Bella, tu padre desea que te cases con este joven ¿Estás de acuerdo? Y como había predicho el destino Nada más mirarse Leo y Bella Se enamoraron Deseo casarme con él, madre La reina estaba muy contenta La boda tuvo lugar el mismo día. Leo y Bella eran muy felices. Pero no por mucho tiempo. Cuando regresó el rey, se enfureció al enterarse qué había pasado. Pero era demasiado tarde. Leo ahora era un príncipe. El rey no podía de ninguna manera mandar a su yerno a las mazmorras. Pensó otro plan. ¡Oh! Se me parte el corazón. Sé que debería haberte dicho esto antes, pero la princesa tiene la maldición de que morirá al séptimo día de su matrimonio. Solo y únicamente una cosa puede salvarla. Los tres pelos de oro del diablo. No puedo obligarte a ir. Yo iré. No permitiré que le pase nada a mi esposa. <risa> <risa> Leo se despidió de su mujer Su camino hacia el diablo lo llevó a una gran ciudad Y cuando intentaba entrar, el guardián de la puerta lo detuvo Si quieres entrar, resuelve este acertijo Dime, ¿por qué la fuente de nuestro amo que antes nos daba vino ya no nos da ni agua? Leo pensó un instante. Uh, sé la solución a tu problema, pero no puedo dártela ahora mismo. ¿Sabes? Tengo una misión muy importante. Y me dijeron que el que me obligara a responder preguntas antes de completar mi misión, se convertiría en cabra. ¿Cuál era la pregunta? ¿Algo sobre una fuente?» Oh, ¡No hay prisa! ¿Por qué no respondes cuando vuelvas? ¡Oh, qué generoso es! ¡Gracias, señor! Leo siguió adelante y llegó a otra ciudad. El guardián de la puerta le preguntó. Dime, ¿por qué el árbol que antes daba manzanas de oro ahora solo tiene hojas? Leo le contestó la misma respuesta y el guardián le permitió entrar. Cuando Leo ya pensaba que se habían acabado los extraños acertijos, se acercó a un barquero que le preguntó otro. Te llevaré al otro lado, pero responde. Llevo a gente de aquí para allá todos los días, sin ningún cambio en mi trabajo o en mi vida. ¿Cómo puedo parar? Leo suspiró y le mencionó la cabra al barquero. El barquero se puso a pensar que ser barquero toda su vida era mejor que ser una cabra. Llevó a Leo al otro lado y se despidió. Leo por fin llegó a la guarida del diablo Fuera vio que alguien estaba intentando coger mangos de un árbol ¡Oh! Lo siento, lo siento mucho No tocaré estos mangos, lo prometo ¿Qué? ¡No eres mi nieto! Oh, pensé que eras el diablo ¿Por qué estás aquí? ¿El diablo es su nieto? ¡Oh! ¡Entonces muy bien! ¿Podría decirme dónde está? Tengo que preguntarle tres acertijos Leo le contó toda su historia a la abuela del diablo ¿Qué? ¿El rey dijo que los tres pelos de oro del diablo desharían la maldición? <risa> Creo que el rey es más malvado que mi propio nieto ¡Qué inocente! Tu suegro quiere que te metas en líos Por eso te envía aquí Un momento ¿Eso es posible? ¿Ah, aquí llega el diablo Me encantaría ver qué hace contigo Leo era un joven muy listo Pensó un instante E hizo un trato con la abuela La abuela Tenía que salvar a Leo y conseguir la respuesta de los tres acertijos que le habían planteado los guardianes y el barquero. A cambio, no le diría al diablo que su abuela había intentado comer mangos. ¡Mmm! ¡Eres listo! Vale, trato hecho. La abuela del diablo transformó a Leo en hormiga y lo metió en su bolsillo. Cuando entró el diablo, estaba tan cansado que se fue directo a la cama ¡Ay! ¡Abuela! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Qué? He tenido un sueño terrible, terrible Soñé que había una fuente que antes daba vino Pero ahora no da nada ni agua Sí, porque un gran sapo vive debajo de la fuente Alguien tiene que ahuyentarlo El vino entonces empezará a fluir Ahora buenas noches Tras un rato, cuando el diablo estaba durmiendo profundamente Su abuela le arrancó otro pelo de oro ¡Ay! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¿Otro? Hay un árbol precioso que daba manzanas de oro y ahora solo tiene hojas ¡Pobre árbol! Una rata está mordisqueando sus raíces, abuela Alguien tiene que ahuyentar la rata ¡Oh! Vale, vuelve a dormir, yo también lo intentaré No, sé que me arrancarás un pelo otra vez Así que... ¡Toma! Ahora ya no puedes arrancarme más pelos. ¿Contenta? Ah, bueno, tengo otro acertijo. ¿Cuál es? ¿Por qué el barquero no puede dejar de llevar gente de aquí para allá? No quiere hacerlo como para. Es porque el remo tiene una maldición. Tiene que entregarle el remo a otra persona para liberarse. ¿Ahora puedo volver a dormir? Oh, ¡Claro que sí! ¡Buenas noches! Inmediatamente la abuela le devolvió a Leo la forma humana y le entregó los tres pelos de oro. Leo se inclinó ante ella y se marchó rápidamente antes de que cambiara de opinión. ¿Tienes la respuesta? ¡Claro que sí! ¡Pero antes llévame! En cuanto llegue al otro lado, te daré la respuesta. El barquero hizo lo que le había pedido. ¡Entrégale el remo a otra persona y serás libre! ¡Hasta luego! De regreso se encontró con el segundo guardián de la puerta. ¡Amigo mío! Una rata está mordisqueando las raíces del árbol. ¡Y por eso el árbol no da manzanas de oro! Feliz, el guardián de la puerta fue al árbol y ahuyentó a la rata. Al árbol inmediatamente le nacieron manzanas de oro. Llenos de alegría, los ciudadanos le regalaron a Leo dos sacos de oro. Ahora había llegado el momento de responder la pregunta del primer guardián de la puerta. Hay un sapo enorme viviendo debajo de la fuente. ¡Ahuyéntalo y la fuente volverá a dar vino! ¡Oh, qué fuente más espléndida! Esa ciudad también recompensó a Leo con cuatro sacos de oro. Leo aceptó la recompensa y partió a Palacio. Cuando el rey vio a Leo acercarse con los sacos de oro... ...le embargó la codicia. ¡Oh! ¡Oh, ¡Mi yerno ha regresado! Eh, ¡Estaba tan preocupado! ¿Por ti? Eh, cuéntame, ¿dónde has encontrado ese oro? Leo ahora sabía que el rey era malvado. Hay un barquero de camino al diablo... Solo tienes que subirte a su barca, cogerle el remo y remar rápidamente Hay campos de oro al otro lado El rey partió veloz hacia el barquero Sin pensárselo dos veces, le quitó el remo de las manos El barquero se puso a bailar de felicidad y dejó al rey solo Mientras tanto, Leo averiguó todo de sus verdaderos padres. Tanto la pareja de campesinos como la pareja que había cuidado de él fueron invitados a palacio. La profecía se hizo realidad. Leo trajo suerte y fortuna a toda la ciudad. Y por lo que respecta al codicioso rey, se cree que aún sigue remando de aquí para allá, solo porque nadie nunca se ha atrevido a quitarle el remo.